Brujas en Irán En los huellos de mi maía tristura creo bien mil peligros piensa puedo correr A mi pa y en Rondre valló el tiempo cadullar luego empleo a la oradía que me va a despertar. Hola, buena tarde. Bien plegada hasta Gambas con gameto y Stelleo. Programa La Colla de Segundo Ran de la Escuela de Aragonés de nogara de Zaragoza. Pues somos aquí Dani, Jorge, Pati, Susana. Víctor, Diego, Jesús, Mario y Alberto. Te remeramos que ya estás Radio Tabonero en 101.8 de tuya FM. Y está allí una emisión especial de raso en Aragonés, de Estrella a Estrella 3. Está casi todos y todas ya a primera vegada que hacemos radio. Y sin más que más, que charramos en un medio de comunicación. Así es que sin que sincusad, sin que nos, haz nuestras errores. Hemos parado una horeta de radio en que vi habrá falordias, reflexiones, música y bien de risas. Hemos traído traducciones de bels textos de galeano, de internet y otros que son escritos por nosotras mismas. Esperemos que todos faigan o yo. Ahora, ahora va a principiar Dani con un texto de galeano que se dice Els venivan de luen. Se esen conoixío a luenga da ciudad, habrían puesto de mandar quifacio al hombre blanco. De aun salió a fuerza dos autos, como se sostienen os avións. Perque os dioses nos negaron la acero. Pero no conoixeban a luenga da ciudad. Charraban a viella luenga dos antepasados que no yeran estaus pastos ni iban vivito en as altarias da Sierra Nevada de Santa Marta. Perque nantis, dos cuatro siglos de persecución y despullo, Os lolos dos lolos dos lolos, evan van as tierras fértiles que os nietos dos nietos dos nietos no van puesto con oisier ni siquiera de huellada o sentida. De traza que agora es no podéban fer otro comentario o que les que o lo que les naisheva. En purnas burlonas dos huellos se miraban as mans chicorronas dos hombres blancos mans de sargantana y pensaban: ¡esas mans no saben cazar! y pensaban no más pueden regalar os presens feitos por atros. Y eran naturatos en bel canto da capital, o chefe e tres dos suyos hombres, sin medrana. Non losixo rontaba o vertigo do trafico, das máquinas e os transeúntes, Ni temevan que os edificios xigáns se podesen desprendese das boiras e esboldegrarse de encima. iban morisquetas con las yemas dos didos, os suyos collas de varias vueltas de diens y simientes, y no se deixaban lucernar por os rudio, por estrapalucio das carreras. Os corazón suyos se compadeixeban dos millóns de cidadáns que les pasaban por de encima e por de baixo, por os costaus e por de van e por de zaga, sobre garras e sobre ruedas, a totes trús. Que seria de todos vostés? preguntaban a monicos corazón suyos si vosotros sin nosotros no fese no salir o sol todos los días El Sven Ivan de luen eduardo galeano do suyo libro vagabundo y otros relatos <risa> es leído este texto porque no sé me feo pro hoy eh, ya que de una traza u, u otra Eh, todas somos una mica como estos indios, ¿no? Eh, somos en un, en un mundo que, que no es natural y, y que lleva renaud de, de todo y que cabría de crecer una mica hasta seguir, hasta eh, ser más felices que no como somos ahora. La añada pasada, as mesachas de clase, alba Susana, Vicky, Seila y Pati, paramos cuenta que nos feda muchísima vergüeña charrar. Este año, también con Lola, continuamos con lo mesmo sentir. Creyemos que ye muito importante que as mulleres continuemos charrando as nuestras luengas. remerad que as luengas son maternas con M, ta que continen vivas. Por iso, we y sublidamos a vergüeña, a vergüeña de charrar y todas isas atrás que nos amostraron. Me amostroron a vergoña. Me amostroron a sentir a do mío cuerpo, dos míos actos, das mías ideias. Me amostroron que o que o pienso é absurdo, que o que foi é ridículo, que o que desello son focinadas. E aprendí a no dicir o que pensaba, por vergoña de que Belún Arredol pensase cual cosa millor. E aprendí a no fero que me aganaba, por vergoña de que Belún Arredol creyese que no era oportuno. E aprendí a no ir de zaga do que desellaba, Por vergüenza de que Beluna Redol creyese que no yo era apropiado. No contenta con someterme da huellada externa, me fascié también a la vergüenza llena. Como no yo era pro someterme a la huellada externa, reble también de van de avergüenza llena. Y aprendí a preguntarle a la vergüeña cómo vestime, No siga que Belún pensase que voy mirando de Fergoy de destacar. Y aprendí a escuitar a vergüeña en espullame. No siga que me sentise cómoda en o mío cuerpo y me fese a mostrarlo sin miedo. Y aprendí a consultar con avergüeña antes de abrir a boca. No siga que decise sin filtro o que me pasa por a capeza y se enterase a Chen. Y deise de bailar, de esmelicame, de gratame o culo, de preguntar lo que no entiendo, de opinar o que pienso. de compartir o que siento, de demandar a Duya, de meterme faldas, de ir de irta placha, de minchar o llorar en la carrera, de ir sin tetero, de pintame, de salir sin pintar, de baixar la carrera despeinada, de hacer servir esa ropa que dicen que no me pega cosa, de gritar aquí troba faltar, de prener a iniciativa, de no de decir no, de decir sí, de queisame, de ferme a bamba. De sentirme orgullosa, de admitir que soy sorrontada. Y a pur de sentir cada día más vergüeña. Entendí que a mi vergüenza nunca no iba a faltarse, que todavía, o toda vida, perdón, iba a imposarse entre yo y a mi representado en impostada. Asinas, que miré a mi vergüenza interna. Y le costó de salir un poqué, le daba vergüeña. Pero remató quitándome a bailar, segundiándome a cantar, saliendo con yo otra carrera con la cara sin escoscar. animándome a charrar, a ignorar las cosas que me habrían de hacer vergüenza. Y ahora no tengo tiempo de sentir vergüenza. Soy ocupada viviendo. Su esposo, pero no lo suficiente como para que el juez considerara que estuviera justificada una separación. <música> Llega el turno de Mario de nuevo, que va a leer una leyenda sobre O de Tella. Eh, Buenas tardes. Eh, Aragón lleva un país de leyendas, de falordias. Hue, tosquere va charrutear un poquete de O lugar de Tella y de lo suyo Chigán Silván. O lugar de Tella lleva un puesto mágico de Fa Sieglos. En cara que se hagan construido tres ermitas en un lugar tan chicorrón. a presencia pagana ancestral ye platera villendo o suyo dolmen ye escuitando as falordias das brusas y de Silván. Diz que fonfascaldañadas vieva un chigán u ome granizo, clamau Silván. Iste ser yera gran como un mayo, cerrudo y de muita barba. Y era vestiu con pieles de boque y podiba a sabelo. Silbanyera encerrinao enfero mal por toda la redolada y no feba que furtar bestiar y estricallar hortals hortalos y sembraos. De cabo ta cuan también gozaba de raptar bella mesacha y puyala en ta la suya espelunga. De ninguna de mesachas tornaba no tornaba mai ta casa suya. A chenda redolada yereis orrontada de tot y de ningún no sabeva cómo rematar con este fastio que no les deseaba dormir de noiz. Bel choven garrispo, dició, de ir ta o, callos, a, ta, ta o suyo cado de Nuez, matalo y fin do problema. Pero pullar ta espluca no era posible y no más Silván teneba la altaria que caleva ta plegarie. Bel Silván se, carriñó, se, carrañó, se cariñó perdón, <ríe> de una pastoreta que se decía Marieta, la raptó y la pulló en ta la espluca. Marieta era desesperada y no sapeva cómo fuyir do chigán, pues en la boca de Aspelunga vieba un fuyirdo profundo. Marieta pensó mesmo en sacarse la vida saltando a dejar de sufrir. Sin embargo, Marieta era una mesacha muy tolista y principió a fele morisquetas a Silván y a petinarle o suyos pels. O, o furo Silván se tornó un misín en las mans de Marieta. Y más cuan ista principio escoscalo y a sacarle todos os Alicancanos que teneva por suyo corpachón. Marieta de gozaba de meter o tozuelo chigán en la suya mandileta y Silván y era tan goyoso que se dormía como un ninón. Beldía Marieta aproveitó que Silván y era dormío, se, se sacó a mandileta y la plenó con la lana das huellas que o, o chigante neva. Con esa misma lana fació una cuerda y Asinas podió eslampar da espluca. Corrió y corrió, dica que plegó tao suyo lugar, Salinas de Sin. Cuando Silván rebelló, pretó a plorar, viéndose solenco y no aturaba de chilar. Marieta, Marieta, torna escara mandileta. Diz que en bels meses no más ascuitaba de nueiz. Marieta, Marieta, torna con yo. Que no te feré trabajar y te daré todos os días ley y chulla hasta cenar. Tiz que dende Salinas de Sin, o suyo lugar, a Catrinaya do lugar respondeba con sorna: Minchatelas tú, carnuz, que yo me envoy a o lugar, aunque notas te la pizca y tenga que traballar. Haciendo lugar pensaron que ya era el de rematar con ochigan agora que Pariseba feble y triste, asinas que facieron una asamblea. O mayoral Fertus o que teneva fama de bruisón, dició de fer vereno y meterle en la ley de huella, que tantismo le coacaba a Silván. Así nos lo facieron. Fertus marchó a selva, recuyó plantas y frutas y fació lo veneno. Pleneron un pozal grande ley de huella y bichitón o veneno. Disoron o pozal vaisó a puerta da esplunga. Y cuando Silván sintió a olor da leit, vivaixo a escape y se bebió o pozal de una gargallada. Dengún no tornó a viller u sentir a Silván. Beluns dicioron que estió la leit, bel que se murió de tristura, y atros que se enfuet a Francia a escar atras marietas. y el INTE de Víctor que nos va a recentar una falordia que ha escrito él We, y un día rarizo un día de isos que encara que no quiero que plegue y he plegado A mí, a Lola, mis pais o mi ochirman y yo somos prestos con las maletas feitas hasta principiar un viaje a la ciudad Somos naixius nice de un lugar chico rondo Pirineo en un aval muy topolida con alteras montañas alrededor plenas de de muitas menas Pins, caisigos, aves, abetoches, que plena no paisajes de color cuan plega el aguerro. Poliu, pro que sí, como en invierno cuanto se torna de no más que una color, o blanco daniu. Ahora mismo no sé cuan me famas voy, realmente quiero este lugar. Las casas de piedra en medio de Aval son las construcciones de chen que vivió famuitas añadas aquí, todas plenas de remeranzas dos sintes pasaus. Como esas historias que recontaba a, mí a Lola alola cuando éramos alrededor de la mesa, esperando a cena o junto a la chaminera en las nois de invierno. Decía que el lobo o lolo vaisaba o domón cuando vayaba tallando árboles tafer leña y en cara que villera a todos lodilla no ganaba que bes pocos diners. A vez, marchaba a cazar con una escopeta amprada, prada de esas que no tienen chuego y tornaba de nueis con animales que fue a minchar lodilla venien. Después de fer de pocha bellas añadas, me una furgoneta y cambió a cosa, porque llevaba muchas cosas de lugar en lugar y feba más diners que no antes. A la vez, a mí y a Lola cuidaba las aspirinas y a casa, a llora o lugar y era lleno de chen y de vida. Construyeron muchas casas y hortales amando río, tales tíos y eran las fiestas de San Quintín y las carreras se plenaban de música, vin y alegría. Mi mamá dice que eran los mejores días de la añada, porque a resta eran días de treballo y más treballo Yo gozaba de hacer gambadas en bicicleta y me cuacaba fer una huellada desde lo alto de las montañas. Cuando mis pais me corona una grancha y sedia, decidieron que querían vivir en ese lugar. En cara a que a tres familias fluyían en tal ciudad u otros lugares más grandes. O día que a Chenas noticia por primera vegada estío o principio da fin. cara que úmitos de nosotros no querebanos vellelo. Querebamos continuar en este lugar y que nuestros fillos también fesen lo mismo. Ahora las carreras son bodas de Chen, vía muchas casas es esboldregadas, y o silencio y el único ruido que se escucha en cualquier cantón lugar. Nosotros somos os zagres manchane. Maitín principian a construir lentivo que afogará nuestras vidas y disará vaso a las aguas a nuestra casa o nuestro lugar. en Radio Tabonero en Otuyo 101.8 FM. Ahora lleo turno de Diego que va a leer versos poemas. Mai, mírame as mans, las trallo uedas, lasas de amar Son dos alas de un viejo pardal que no puedes isquiera volar Mai, mírame os huellos, no cielo perdíus non fondo silencio Son dos purnas chitadas do fuego que no alumbran ni matan o chelo Mai, mírame el alma, aflamada de sete, enxuta da esperanza Llevo un campo labrado anno y crecen que hallagas que punchan a vida dica que la matan. Mai, mírame a yo, me reconoces, Mai? Fue o tuyo ninón? Güey guey soy un hombre que no sé como soy. Mai, me reconoces, Mai? Ni siquiera tú puerto, o se ha minxado a noei. As boiras espurnean nos verdes praus con a súa humedá estrelada e os cuerzos plegan de rematar o súo sueño. O país dos chigáns que estiona ixiu en la manixer dos lupos es come a estirarciarse a Monico. Os chigáns que vivieron asti, que luitoron asti moito antes de que os trangos de yo quedaran graumén espullaos da admiración En obardo megalítico en Endrestir istapullada Oski de Vantoronto un país de cantal fusta y hierro con azudor suya y suyas manos buenas y xera que no puede ni siquiera mortar este maldao silencio inendurable Sólo por isto luitamos. Porque Aragón siga nuestro y porque a voz de o pueblo no siga más manullata, Porque feremos nuestro poder y a parabra, nuestras as tierras, as aguas, nuestras también as fábricas, as escuelas y amostranzas, nuestras apistas subiertas con as con as y as dallas, nuestros oscambos de trigo, de alfalces y remolacha, nuestras as minas de fierro, Nuestros también os carbóns, nuestras asugas y ocierzo y a fuerza que os ríos baixan. Nuestro lo sol, que no solamente su carga nuestra la vida a voz y fabla, nuestra, nuestra la fabla que siempre habió de estar, a fabla de nuestra casa, nuestra la libertad que agora encaramos manca y que luitando juntos imos a conquistala. Porque Aragón no quiere estar tierra esclava, En tadí fuera qui furtará sudor, da que triballa. En ta no solamente qui esclafa, sino qui engaña. Libertad todo nuestro pueblo, libertad, dende o fundo das minas, dicar sierras más altas. Libertad, dende astúcar car dos mon, dicas nuestras mesmas almas. os, los textos que os tos y son de Ángel Conte, Mai, o segundo llega de yo y o tercer llega o zagger llega de de Franco Nagore y bueno espero que tos, os tos hagan feito goyo. Quiere yo, quiere yo, Diego Colas he hizo. continas escuitando gambas con gambeto. Ahora ye el inte de de Jesús. Pues eh, buena tarde a todos y a todos. A, a ti, desde de gambas con gambeto o segundo randaragones de nogara. Está, pues, está una miqueta con todos vosotros. We, pues, os he querido traer eh, una de las cosetas más difíciles de aprender de una luenga. Y digo difíciles porque así ti eh, pues, eh, no cal usar el diccionario y traducir eh, de una manera literal. Eh, pues, porque de vegadas, pues, no quieren decir cosa coherente Y os charro de asmazadas. Refrans, eh, frases feitas o como queréis clamarlo Estas ¿eh? cal memorizalas, si no se han mamado cal Y te os puedo decir que en cada lengua había una milenta Y que cada día aprendes una cuando la chen pues las utiliza Pues no, como no usas, ¿verdad? Porque tachar Aragones pues, no está fácil ahora mismo Pero cuando nos achuntamos, caldría que las usáramos Creo ¿eh? que sí Una cosa, allí Platera, y con esto eh, eh, pues la primera, eh, que para comprender bien las mazadas, cal veyer fuina entre osmaticals. Cal veyer fuina entre osmaticals. Esto, pues la traducción eh, al español mm, vendría a decir alto baixo, eh, eh, eh, leyer entre líneas. Eh, esta sería. Eh, una que me recomendó un amigo mío, que lo tengo frontera yo. <ríe> no mire, está la pared que y es tú. Es. <ríe> No te fera o morroclo, esta ye buena buenísima, sabelo, buenísima. porque bueno la traducción al español sería eh, pues eh, no te caerá esa breva, qué o oh, brutal, eh, no eh. brutal. atraje de seguidas que va que va pro bien ye ves tenía muy ir fardachos qué oh, o sea el, el típico beta cascala o ves tenía cascala sí. como se diría una que me ha cocado sabelo porque no le no le va escucha oye ni os te ni moste Y os tenimos te, eh, de otra de que podéis comprender, pues Fero Morgón eh, ¿Cómo? Oh, fero Morrigón. Eh, <risa> o sea, pues, no la conoceba yo, ¿eh? Pues, sí, pues un tipo que pues que no dice cosa que pasa que, a los Somardón, a los Somarda, una mica, ¿eh? Se podría sí, decir. No, de vegadas no es fácil de traducir yo, porque. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, y pues está también, pues, pretar a coda, tener medrana, tener miedo, ¿eh? Ah, ah, Otra que me fe eh, a Sabelo Goyo, porque yo lo he pasado fa un par de semanetas, y Villera Cravarroya. O sea, Villera uh, Cravarroya... Esa sí que la conoceba así. Y sale sa muy mala. Cuando vi a esa Cravarroya, que lo estás pasando a Sabelo mal. O sea, pero a Sabelo. O sea, <ríe> mejor no veía la... Que ya en las tres, tres pedretas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, las tres pedretas... Una no, mica más... Y, y, a, y a otra cosa, esa le va preparado también porque quiere decir otra sí, cosa. Si viera a he pasado muy mal y estar en las tres pedretas, digamos, pues es como yeah. estar yo, no tener. No, ya canto de la muerte, la muerte. También, también puede estar. Pero bueno, yo lo he pillado siempre de una manera económica. <risa> y estar en las tres pedretas, pues es no tener ni un euro. Sí, pues vía, vía muy eh, tachen. Vía, También. Vía muy tachen. Ahora mismo másinas. Profes es que sí, que sí si es, si te estás muriendo y es en las tres pedretas. de profe que sí, eh. Eh, una galleta delicada tas todos los nuestros políticos tanto regionales como nacionales. Eh Ise no ha minxado pan sudau, verdad? Isa Isae Clara no calmetelé de ninguna adición, eh. Eh Otra que mmm, sería en español como cría cuervos que te sacarán los huellos Sería Fabien a los burros que te pagarán con calz eh, ¿Cómo, cómo? Fabien a los burros que te pagarán con calz ¿Con calz? Sí, calf. con coces Ah oh. esto, oye Otra que ye muy... A saber lo a, a simple y, y, y, muy, y, muy, y muy polida es bai Corteta bai vale mm, eh, eh, como restar, restar importancia a cualquier cosa Hola, vale bye. Bye, Nina, bye. no te enfaigas vale yes. está que, que caldría utilizarla y no la utilizamos ¿eh? Eh, y luego via estas estas dos que me han feito a saberlo hoy porque ya no son ya no son en lo moderno pero ye casase ca, casase casou Y casase solter Esto ya era una coseta <risa> Y esto ya era una coseta Pues que pasaba pues en Isos en Mons eh, y, eh, y tal Pues casase casado y era casate Pues con un mozo o la moza que tenía Un patrimonio, vale Y casate solter pues ya era casate Con los, con los segundons ¿Eh? eh farbe eh, Ferben fer venir a Prego que ya he meterse de acuerdo También me parece muy polida ¿Eh? eh Después de un tiempo viene el otro que viene a decir... Eh, esto quiere decir como que el tiempo lo cura todo. Y esta también me cuaca, sabe lo más vale a parar a pocha que me traerás un saco, ¿sabes? <risa> <risa> <risa> bueno, bufa, bufa, como como, como como expresión, ¿vale? Bufa, como una cosa que... Contina, contina, sí, perdón ¿Y, Remata y, y, y Es rematando. que ya primera vegada que soy en la radio es que Y pues que no me palique, ¿Qué, qué, qué, Bueno, pues vale, pues que ya ya, ya tallo Solamente ¿Sí? explico bufa ¿Sí? como expresión Que llegue como expresión de sorpresa Podría. es una retólica No, pues que la Chen Me, me fa así con Hombre, los dedos esticera, y, y, hasta que y, y, y no comprendo cosa Bueno, ya, pues que tallo Que yo me bufa la pocha Ay, Okay. Bueno y ahora tocamos a meter una canta de Manolo. Bueno, llevo una canta de Manolo García con o poema que ha leído en antes Diego Mai de Anselm Conté. Vamos a tocar ahora una canción que es una versión que nunca hemos tocado y que a mí pues, honestamente febril que a veces me Me lleva de un lado a otro. Se me ha ocurrido hacer por, por cariño que le tengo a un hombre que es aragonés, que es la bordeta, por simpatía. Y es una canción que es música de Gabriel Sopeña, el texto es de ángel Conte. Está publicado en un texto que tituló en el 72, No deixes morir a mi voz. Eso está hecho en, en aragonés y bueno, pues la, la canción, eh, voy a hacer lo que pueda, evidentemente yo no hablo aragonés, pero lo voy a intentar. y con un saludo y un abrazo a la bordeta. ¡Aragón, Nació! Las trajo vuelas, las hasta mar Son dos alas de un viello pardal Que no puede siquiera volar mira mis huellas Los cielos perdidos en un fondo silencio son dos purnas chitadas de fuego que no alumbran ni matan noche Dame el alma, aflamada de siete, enชuta de esperanza. Y un campo labrao, mai no crece en callagas, que punchan la vida, dica que la mata. Mai, mídame a yo. ¿Me reconoces, mai ay ay Fue tuyo niño, guay son hombre, que no sé cómo son me reconoce. Continuamos en Gambas con Gambeto. Ahora lleo turno de Chorche con lo suyo texto que se declama a zaguera casa. Hola, buenas tarde a todos. No más que le va a decir unas palabras antes de leer a mi afalordia. Y bueno, lle que a historia da leun aragonesa y a juntada a los lugares do Pirineu, lugares que a dictadura a comisiona abandonalos. Isto pode de Villhelo en o plan de desenvolvemento económico e social de Huesca. de 1963, plan franquista que decía que en esa provincia viva 50.000 habitantes pero que y sobraban 21.000 trabajadores. Dicastía puede estar, pero ese plan continúa divino y amenistable a importación de chen española no aragonesa, principalmente andaluces y extremeños. Yo creo que esto lleva un ejemplo muy claro de cómo el Estado español ha prevado de amortar toda bella cosa que no estiese castellana, una gran libre, pero más que más una. Pero bueno, aquí somos Fendo Luenga en iste de estrella estrela. A favor de a que voy a leer, se clama a zaguera casa y la podéis trobar en Olibro libro O Pirineo abandonau de Enrique Satué oliván Bueno, espero que todos cuaque a to. Cuando Adrián le dijo que se añada y era zaguera que iba a estar en el lugar de él, no veías cómo se metió. La primera cosa que fació, estió prener un amarillenco retrato de ocasorio y las cartas crees que, que viva a Isidora de África, para magar todo en una espeluga que viva en la sierra. Dimpués, entretalló el nombre de él y da suya compañera por todas as, bonda, as bordas de Omón. Yo siempre me voy a zaguero, pensaba. En África me agafé a una balsa con un furo muro, muro, perdón. Un furo moro, enganchado o mío garganchón. En cara que podía estar o mío verdugo, en el fondo le comprendeba. Nos forachitaba de la imada tierra del, a Empentons, y razón llera de costado de él. Y ahora, ¿quí fa de moro y quí de explotao? se preguntaba. Cosas de vida, Adrián, cosas de vida, se contestaba. Que viene, que lle él, ya viene, Yo muy todo chonflo y levamos taixa, anillo, reloj y un caballo también chonflo. Paramos a mesa con los cubiertos de fiesta, Sí, hombre, y nos ficamos también en el cocerado suco, no te flore, mormutió Adrián. Os cuatro chiquez que remaníbanos en el lugar nos nepullemos to campanal, pabilleris realiza rariza plegada. No villera los músicos de Aglera, que antes, cuando ni quedaba más chén, trastes de ellos en el baile. No llera, jonas o chitano, que antes, cuando las chamineras fleman fumo se venía para pañar las picheras. Bueno, pues que no llera de ninguno dos dantis pensábanos Pues que puede bastar. ta la plaza e foi salindo Chen, as doce persoas que quedaban en o pueblo xa iñéramos o damos taixa con caballo chonfrui con anillo xa empullota unha pared pa falar, regular que pabillera tantís machén creo que lo fació moito bien dició bella cosa de que pa aquí a tiempo fa casa muda dios le adulla tamén que que antes marcha antes plega na carretera u bella coseta xinas lo deciba todo moito sentao Y debía tener razón. Tenía estudios, llera de carrera y mandaba a Sabelo. También quería decir que fuchis candeluchis. <risa> <risa> Esto, ye eh, que nos nísemos de lugar ya. Adrián no podía aguantar ese sermón y se fue a prender avellanas tomón. Qué buenas ya eran aquella añada. ¿Usería porque sabía que Isas iban a estar hasta agueras? Adrián se amanó tobillo molino en lo bosque, acostó dos hortals y la regachuelo. ...y dentro y escribió con un cantal en una pared... ...Adrián de Casalucas... ...5 de noviembre de 1955... ...aquí a yo huyó muchas vegadas... ...cada vegada que marchábamos de una casa... ...él se plenaba de tristura... ...y se n'iba a Magaseto Molín... ...dende a ti... ...por una chico finestra... ...les sentía di que su ...se trafucaba en o camino bosque que va a tierra baixa... ...Adrián, eh... ...te hemos otros huevos en o corral... ...mínchatelos... ...uh... ''Adriane, no foi gasofa a Tirol, e vais a tener luego en ta tierra vaisa. Y Adrián sabeba que teneban razón, que de haber de plegau o de amostaisa con anillo e caballo chonflo, habría de marchar con os fillos e os nietos del. A más, le apenaba que no tenese nos escuelas pa aprender letras. Una das zagueras tardis que pasemos en o lugar, ve luna amarillencas da güerro, Adrián nos levó molín e nos dició por qué o lugar se quedaba sin chen. Dende siempre... En estas montañas hemos sobrevivido trabajando con las nuestras mans. La vida ya era muy dura, pero y éramos gollosos. Ahora, los hombres poderosos de Tierra Baixa amenistan muchas mans para trabajar y así nas plenas y bienas pochas. A Truca te dan unos diners cada mes y unas tristas cámaras chicos ronas para vivir ya. Y te dicen que de no saber letras, millor. Así nas no se piensa y tampoco no se protesta. Por eso nos quitan los maestros o engaronan entivos os nuestros millos campos. pa que nos nevaixemos talas industrias dellos. A zaguera no hai que na casa mía enxegoron fuego e era moito triste gambadear por as carreras. De Maitins, primero salí de casa Lucas. Remere moito a Adrián e como feo a él, me enfuento moi limpa no villele manchane. Dende o camín do bosque escuite, ninón, non fai gasofa Tirol e dame un abrazo. Adrián me abració e se cacegó por o camín ta terra baixa. Mis pais e yo salimos de zaga con os puños pretos pa non llorar. Adiós lugar, adiós. Somos rematando gambas con gambeto Ahora lle el inte De pati y a suya falordia Dicen que en esta tierra Vi a ser los ríos y bosques Personajes mitológicos O mágicos les claman Bruisas, follez, lainas y fadas Viven por aquí Ya no quedan guaires y de cutio no pues villelos Asinas que voy a charrar De una de ellas Afada fada chuchería Esta fada no lle una fada cual siquiera, no No ye como a suyas primas, as moras que viven en o Pirineo. En cuenta de vivir en un bosque, en una fuen, un río, chuchería ye una fada de ciudad. En cara que le fa muy gollo goyo tos mons, ella cree que ha de estarse aquí, en Zaragoza, ta que os niños y ninas remeren que as fadas existen y que pueden continuar chugando con ellas. Chuchería ye chico rona pero cereña, con os pels curtos y rollos, huellos verdes y gran orella hasta escuitarlo todo. porque guarda se lle al parcer e estafada Siempre lle orella en todas as charradas mani menos, y se oblida a cuasi todas porque lle bien espío Por un regular goza de estar con los ninos y ninas Les fa morisquetas antes de ir a dormir y cuan se fan meme les fa fiestas de i cakedisan de plorar De cabo ta cuán fa atana y e a magas claus o ferramientas da chén ta chugar También truca as puertas y as finestras de noiz Crelle que lle moito divertiu pero vía velún que se carraña en bute. No lle dolenta e estafada, pero se esmelica cuan fa Si pleitea con atras fadas, las encorre y pizca. Si vía la minx, arrampla con toz. Le fan a sabelo de goi o xordóns que vía en o lugar da xulla lola. De estiu y puya, taminxalos a tuixo pleno. De primavera, goza de ir tos hortals aunque baila con as abellas y virabolas. Le cuacan moito estos insectos, porque sabe que no bina guaires en la ciudad. Nomás pueden ir to con colo chicos, porque os productos químicos les fan muito mal. Le fan muito goi villerna e seras flos y os árboles follando. A sovén, a duya a ruxar as plantas y continuo le charra. En ye de charraire ista chuchería. Si velle una persona solenca, le charra escuchetes. Es mais sin a falor hasta la chen que ye tristan as carreras y les fa morisquetas en otozuelo, dicas en riden ufan una riseta. que meted ficacios y bellez bella persona sola arreguindo Chuchería será o canto. ¡Viva Bueno, y te os con Alberto en esta última, eh, en este último texto que se di Remeranzas. ¿Por qué Remeranzas? Yo muy sencillo. A vegadas te levantas de maitins y sientes pena y nostalgia. Son muy tasas cosetas que van cambiando con lo paso dos años y no fa falta estar guay en Mallorca comprendelo. comprenderlo. Quino remera y sos cabos de semana en lo fascal de tabiernas que llevan en el rollo. Quino remera o que llegara salir de bars por la Madalena, Uzuma. Lo diferente que llegara a universidad. Y esas manifestaciones contra otras base, aunque todos llegáramos unidos por la misma causa. Soy dos taggers que pudieron disfrutar de, iso de lo de, iso, de lo distinto. Muitas vegadas, cuando soy charlando con Chen solamente dos u tres años, mejor, menor que yo. que no conoise o que yera eso, y por eso me siento afortunado. China Chana, Zaragoza en este caso, o cual siquiera otro puesto, va perdiendo cosetas y sumando atrás, pero ye claro que todos trovamos a faltar y se pasao que no lle problem. problem. ¿Qui no ha perdido amigos que lo lleran tod ¿O esa persona especial por a que dabas y lo darías todo, y que finalmente sin plegar entender por qué se te eslampa? ¿No podemos deixar que esos sentimientos nos traigan de cabeza y nos preocupen? y no se preocupen. Cal de prolongar siempre todo lo bueno en lo tiempo. Así nas, que somos aquí, tan no que otra coseta más se nos eslampe. Queremos estar partícipes de esta iniciativa, que ya va por a suya tercera edición, ta que más en de van, no solamente podamos remerarla como bella cosa buena que ya quedó de zaga, sino que siga conocida por toz, y bella cosa más que consolidata en la cultura de todos los aragoneses. Muchas gracias. Bueno, pues ya rematamos este programa Gambas con Gambeto. Torremeramos que podés continuar escuitando este de estrella a estrella si de Calanuey. Si ve el día tos hagan a charlar con nosotras... y nosotros puede venir venir tener tan hogar a osmar os de tardis que vaya bueno yeah. Yeah. Yeah. Vamos, vamos, vamos con meto. vamos con vamos íbamos a haber rematado a Sina. Claro. Vamos, chilo que chila Fredo que chila Cuando llegó el aman que a todos nos cuchirá, chilo que chila, fredo que chila, cuando llegó el aman que a todos nos cuchirá. Osco, o cierto en otro cielo. Necroles mo y nos envía.